Gracias, José Luis, por darme la palabra. Eh, por ir representando un poco a, a todos los compañeros municipales, eh, más allá del orgullo que tenemos muchos de, y la confianza que nos ha concedido el Intendente, de ser funcionario, que están ocupando cargos de decisión, pero de mucha responsabilidad. Yo, como muchos, me siento eh, una empleada municipal más, como todos y con mucho orgullo, hoy tuvimos eh, la oportunidad y la alegría de homenajear a un municipal que después de 26 años se jubila, ha decidido jubilarse y hicimos un simple y sencillo homenaje y despedida con un desayuno. Y lo bueno es irse así, ¿no? Como un empleado homenajeado, reconocido, con su familia presente y decíamos que ojalá todos terminemos de la misma forma que nos sentíamos identificados en que querer llegar al final de nuestra vida laboral de esa forma, que González, un aplauso fuerte para Kike que está acá entre y otros que nos La verdad que eh, no, no, los más jóvenes, y yo por supuesto tengo mucha gente más joven, mucho más joven que, que yo, está bueno identificarnos en estas figuras, irse homenajeados, no, no siendo cuestionado, con la frente alta, puede caminar en la calle como un vecino reconocido y valorado por nosotros y por la comunidad. Eh, bueno, hoy José Luis me dice que, que diga algo y creo que es una fecha más que significativa para todos. Aunque uno no quiera, en estas fechas se empieza a hacer como un cierre y un balance de, de su vida laboral, familiar, de su gestión. Y creo que cada uno de nosotros nos pasa y recién venimos de una reunión chiquita en la oficina de José Luis donde hacíamos un balance más que positivo de todo lo que venimos trabajando pero tampoco también nos invita José Luis y nos vive diciendo de no sentirnos cómodos por lo que hacemos cada uno de nosotros sino de seguir invitándonos, fortalecernos en la, in la inventiva de que cada uno de nosotros tenemos mucho potencial en hacer mucho más de lo que estamos haciendo Y si queremos cambiar las cosas no esperar que vengan cambiar de, desde otro sino que sabemos si no es una cosecha que los pequeños cambios comienzan en el esfuerzo de cada uno de cada individualidad así que la verdad que agradecer a mis a mis a la gente que ha trabajado cercanos conmigo pero a todos a todos los municipales eh, por la gestión que hemos hecho del, que tiene la mínima responsabilidad, hasta la máxima responsabilidad y que el 2018 nos espere con mucho más fuerza. Gracias. Me acompaño acá el Secretario General de Ley de Municipales, José Luis Mariano, PSN, los representantes de ambos bloques, los secretarios que son los que me acompañan, las jueces de falta. Quería de alguna manera sentirme acompañado por, por aquellos que tienen las máximas responsabilidades, de todos los días y los mayores vínculos también con, con el personal la verdad que recién mirando acá al fondo yo digo, el, el, la situación de la gestión pública es como el fondo de este municipio este año desde se que tratamos de rebocar, logramos rebocar sí, pusimos plantita, que eso yo le agradezco mucho a todo el área de la gestión, del área de rebolado, que realmente hicieron un trabajo muy digno, muy lindo, muy agradable parece un jardín japonés, porque adentro, con la que han hecho de la gente personal, <risa> queda muy lindo. Pero el municipio que nosotros tenemos que dejar, tiene que ser mejor que este contrafrente, que no lo podemos ocultar. Podemos tener muy linda la plaza, muy lindo el frente, pero el contrafrente advierte cuáles son las debilidades que tenemos. Y reflexionaba eso cuando recién miraba ahí. Ese es el municipio que nosotros tenemos. En algunas cosas funciona bien, para mucha gente cree que hacemos las cosas bien, para otros cree que lo hacemos muy mal, Pero la verdad que la realidad la tenemos lo que vivimos todos los días, de saber que somos débiles, que somos impotentes, que no tenemos todas las herramientas necesarias, pero lo más importante, lo más trascendente que le a nuestra comunidad que nos rompemos el alma todos los días para dejar al municipio lo más previsible posible. En dos años, cuando nos toque terminar el mandato, se la transfiriremos a quien se la tengamos que transferir, seguramente va a ser mucho mejor que como lo tuvimos que recibir. Lo que va a haber, la duda, es que esta es nuestra obligación como la obligación de la Gobernadora, como la obligación del Presidente. más venimos acá para no transformar. La realidad la tenemos que transformar y somos nosotros, no le pidamos a la gente que haga lo que nosotros tenemos que hacer. Y este es el desafío que de alguna manera nos fuimos fijando desde todos años, que fue difícil, este es el tercer lindis que nos toca compartir, que fue franco, que fue muy sincero, muy abierto, con algunos mensajes a veces duros, entendiendo que no nos da lo mismo, que pase que no pase, que suceda que no suceda, Necesitamos acá porque realmente tenemos que pagar costos políticos, porque si no pagamos costos políticos no transformamos nada. Es más cómodo quedarse ¿no cierto? mirando ¿no cierto? que las cosas no sucedan y que sea otro que la transforme. ¿no? Nosotros no venimos a esto. Y cuando Diana dice, no se dice ¿cómo no? Quiere decir que no hay que venir con ganas. Con mucho entusiasmo. A mí me encanta venir a trabajar y me encanta ver que el municipal el empleo municipal viene a trabajar con muchas ganas, con mucho entusiasmo. Pero él sabe también que es responsable de una cotista en la ciudad de esa transformación. Cada uno de los ciudadanos tenemos una responsabilidad cuando trabajamos en el Estado. Somos unos privilegiados por estar en el Estado. Y tenemos la responsabilidad de tratar de darle algo a cada ciudadano que no puede y que no podrá seguramente incorporarse a esta familia tan grande que es el Estado municipal. Y la responsabilidad pública que tenemos como funcionarios es cuidar ese Estado que es lo más sagrado que realmente la democracia nos pone para cuidar. Nos exige para cuidar el Estado. El Estado es lo que nos da toda la condición digna de la vida y de la vida y no podemos adquirir de otra manera. Desgraciadamente, con mucho con mucho penar, la Argentina a veces se confundió el Estado con la política. Pero el Estado está por encima de la política, está por encima de la de los partidos políticos y es el Estado en es la única razón de ser por la cual los partidos políticos se preparan para cuidarlo, para protegerlo y para mejorarlo. Cada uno de los ciudadanos recibimos beneficios del Estado cuando estudiamos, cuando nos curamos, cuando comemos, Cuando trabajamos, cada uno cuando andamos en la calle, cuando nos cuidan, cada uno de esos beneficios que recibimos, es porque afortunadamente el Estado de alguna manera nos lo da, nos lo devuelve, lo siento con concretas. Tengo una sociedad que tiene que amigarse con el Estado. Este es el Estado argentino, no, no el es el Estado argentino. El Estado argentino nada es más algo que tenemos. Tal vez seamos nosotros lo que realmente no lo denigramos como corresponde. Y el mayor compromiso lo tengo yo, yo tengo que salir de acá sabiendo que hice todo el esfuerzo posible para dignificar el Estado de la mejor manera posible. Ese es mi gran compromiso, ese es mi gran trabajo que voy a tener por los próximos dos años. Estoy conforme con lo hecho, estoy conforme con que hemos dedicado todo lo que hemos podido, pero el resultado todavía no es el adecuado, no es el ideal. No estamos en una situación de municipio previsibles. El día de es probable que dentro de dos años tengamos cierto que dejar el mandato y sepamos que estamos dejando un municipio donde los botones están donde tienen que estar donde los controles tienen que estar, donde tienen que estar, donde cada uno sepa lo que tiene que hacer y que aquello que tiene la función, el rol de una función pública, no estén tapando baches, sino que estén pensando el saladillo del futuro. Creo que vamos a hacer ese camino. Y quiero hacer un mensaje en función de la crisis, en función de las debilidades que el momento vive. Esto lo vengo diciendo, lo dije recién en El Corralón, que fuimos a brindar, afortunadamente desde hace dos años tenemos esta suerte de brindar en El Corralón con todos los empleados de servicio Humanos y Red y Vial, en agua corriente, con los de cloaca y agua corriente en Cazón, que brinda, ¿no cierto?, punto con el vivero y junto con la delegación y cada una en local interior cada uno hace su propio brindis y el brindis tradicional, ¿no cierto?, de acá el palacio y en todos lados digo lo mismo, o quiero ratificarlo si el esfuerzo que nos pide la gestión nacional ese esfuerzo que duele a nadie, a nadie le gusta que le toquen de bolsillo que sienta que tenía, y ahora tengo menos que sienta que me iba a jubilar a los y me tengo que a, a 65 y no hago una reivindicación política de todo hago una reivindicación real de lo que yo creo que se puede o no compartir pero cuando nos pasan esas cosas quiero pensar y quiero creer que para un futuro mejor si ese esfuerzo, si ese sacrificio que es duro y mucho más duro para otros, no para nosotros que afortunadamente que tenemos trabajo si ese esfuerzo vale porque nuestros hijos, nuestros nietos tengan un país mucho mejor, que no anden diabulando por todas las reparticiones públicas como muchos de los que están acá les pasó, y como nos pasó, yo también soy empleo público. Tocar un timbre, porque nos recibíamos, nos recibimos un día de trabajar. Si ese país que se está construyendo es el país de las oportunidades, es el país del desarrollo, bienvenido y el esfuerzo. Y realmente, seguramente, cada uno de nosotros estaremos honrados, y nos estaremos orgullosos, de parte de la bisagra de la historia que nos permitió atravesar de crisis en crisis a la situación de un desarrollo un país que todos anhelamos. Que no puede quedar nadie afuera. Que no hay grietas o cuestiones que nos puedan dejar afuera. Que nos necesita a todos, absolutamente a todos. Es el país por el cual quiero luchar, es el país por el cual creo, por el cual confío. No soy un ingenuo ni un inocente. Cuando se me plantea, vos pensás que esto es racional. No lo sé. Porque tampoco son tan inteligentes para saber si esas medidas son las adecuadas. Lo que sí tengo una confianza, una fe tremenda que este país va a salir adelante. No por un presidente, por una gobernadora y por un intendente. Va a salir adelante porque hay una sociedad argentina, bonaerense y salaicense que pretende otras cosas. Que pretende que los dirigentes le digan la verdad. Que trabajen. Que la intensidad en la gestión. No se evalúa tanto el resultado. pues si se hubiese evalado el resultado de la obra pública, los 135 intendentes de la provincia hubiesen ganado. Y sin embargo, no ganaron los 135 intendentes de la provincia. Y todos tuvieron la deuda pública. Se evalúa la pasión, la dedicación, el esfuerzo, que no es patrimonio del Ejecutivo. Es también patrimonio de los concejales Es patrimonio de los consejeros escolares. Es patrimonio de mayores contribuyentes que cumplen un rol trascendente al momento de definir esos valores que son indispensables para sostener los servicios públicos que todos necesitamos. El país que sueño, el país que quiero, es el país que nunca podemos que nunca debimos haber perdido, el país de crecimiento, que seguramente soñaron nuestros abuelos cuando volvieron con una mano atrás y en adelante, sabiendo que había futuro en este país. La verdad que ese por eso brindo fundamentalmente, porque creo, confío que lo que vive es mucho mejor, tal vez ni siquiera nosotros lo podamos disfrutar atravesamos más de 50 años y 50 años de crisis permanente nos pasó de todo los que tenemos más de 50, atravesamos de todo sin embargo creemos, confiamos y somos realmente de alguna manera artífice de esta etapa de la vida que tenemos una alta responsabilidad, que no podemos eludir no venimos solamente a cortar cinta y a quedar bien, también venimos a decir que no y venimos a enfrentar las situaciones más difíciles, cuando alguien Y viene y toca a ti la, la municipalidad, no les quedó muy Ponemos la cara. Y eso es lo que también hace la gobernadora y eso también es lo que tiene que hacer el presidente cuando lo tiene que hacer. Este es el país que sueño, ojalá, brindo por eso, brindo por lo que no tuvieron oportunidad este año. Y ojalá la tengan. Se lo merece como cualquier ser humano, se lo merece como argentino. Ojalá el país le dé la oportunidad el año que viene, el 2018, como muchos de los que estamos acá lo tuvimos. En la familia, en el trabajo, en todos los ámbitos realmente que podemos que podemos disfrutar, ¿no cierto?, como seres humanos. Quiero decirle también, así como hoy se reconoció aquí, que como... porque se está yendo, se está está empezando a asumir un nuevo rol en la vida, quiero informarles, lo dije ya en otro ámbito, que Sergio Pollo deja el cargo de, de su Secretario Vial, a cargo, ¿no cierto?, del Jogalón Municipal. ¡Venís, Sergio! Eh, y la verdad, para nosotros fue un honor compartir con estos dos años, es un funcionario que no se va por conflicto a todo lo contrario, se va porque realmente tiene una necesidad familiar que lo requiere. Cuando asumió el cargo sabíamos que estaba con algunas complicaciones laborales y familiares, pero sin embargo asumió, está conforme con lo que ha hecho, se siente satisfecho, era lástima irse porque vivió hasta pasión de todos dos años y cuando nos despedíamos el otro día me decía, me decía quedarme que para ver tal cosa, tal otra, el camión andando, el otro camión no sé qué estamos arreglando, hoy estamos viendo que estamos recauchotando dos camiones, el primer el carro atmosférico que tenemos en en pocos días lo van a ver en la calle. Y el primer compactador que todos los municipios de Saladillo lo van a ver en la calle en pocos días. Esos es méritos de IBI y todo el equipo que durante estos dos años hicieron muchísimo esfuerzo para poder tener un parque automotor, no nuevo, pero en condiciones de dar los servicios. adelante todos el servicio que ha prestado Sergio y por supuesto, le dar un, un